ピンチピンチピンチピンチピン s ピンチピンチピンチピンチピン c ピンチピンチピ a Tú. Queremos que confecciones tú las tardes de Kines. 606-71-2658. De lunes a viernes, de 5 a 8. Una menos en Canarias. Canarias. Sí, que es con Ricky García.、Y、te acompañamos en la vuelta a casa. Saying, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender long for the days of no surrender years ago. c que os andamos esta tarde, ¿eh? Son las 6 y 10, las 5 y 10 en c a n a l e s Bueno, mira, yo soy de esos que saben poco de mucho y mucho de nada. Y quiero contarte una cosa que viene a colación además con la canción de nuestro próximo invitado. ¿Tú sabes lo que es el entrelazamiento cuántico? Bueno, pues dice que si juntas dos partículas de forma cuántica y luego mandas una de ellas siete galaxias más abajo, cuando tú alteras la que está contigo, la otra se ve afectada, esté donde esté. De hecho, esto Einstein lo llamaba acción fantasmal. Vamos, como en las parejas. Que si ellas están nerviosas, pues a ellos se les cae el pelo. s ú p e r romántico. Como la letra de la canción de nuestro próximo invitado es Robert Miles. Ya los dejó hace algún tiempo y se hizo muy popular con una canción instrumental que conocemos todos y que se llamó Children. Más tarde evolucionó e hizo algo un poquito más comercial, incluyendo una letra y una voz. Una letra preciosa que explica que One on One, Still the One. Uno más uno es uno. Es Robert Miles. Yo quiero dedicar la canción de s t r a n g e r creo que se pronuncia así, a mi queridísima amiga Susana, que tuvo los santos de la otra noche de, de venir a cenar y me dijo que traía de postre. Y le dije, pues sorpréndeme. Y vaya si me sorprendió, porque nos trajo un surtido navideño de polvorones, mantecado, mazapanes, q u e s i t u r ó n duro, q u e s i t u r ó n blando. Bueno, bueno. Y ya, pues para, para el broche final, lo que hicimos fue hacernos unas fotos con los gorritos de Papá Noel en bikini, y bueno, quedamos espectaculares. Qué panza de reír nos pegamos. Así es que va para a l l ya. and kill you make A viernes de 5 a 8,、yeah. una menos en Canarias. s c o n Ricky García. Y nuestra próxima invitada con la versión de Raph the Self Control es ni más ni menos que Laura Bradingan. Will never come. I said it's night. I'm living in the forest of a dream. I know the night is not as it would seem. I must believe in something so I'll make myself believe it. This night will never go.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 Necesito Que fue un auténtico bombazo, nada más oírlo la primera vez que lo escuchamos, tres segundos. Le dijimos: Bueno, esto va a inundar las radios de todo el mundo. Se fue el primero, Wanna Be, y este, el segundo. De su álbum debut llamado s p i c e de 1997, lo que suena es. Say You Be There. Esto es Play Kiss con Ricky García. Y para alcanzar las seis y media horas antes en Canarias, ¿qué canción más positiva, energética y optimista que la de nuestro próximo invitado? Para deponerte de buen humor aquí en Kiss FM, suena ya, rueda ya, Rick Asley. ピーコン、テンポフィーエスタブランコ、ヨガセイアマ Pero yo os quería pedir si podríais poner la canción de Celebration de k o l a n d e g a n g para celebrar un poco tarde el primer aniversario de Play Kiss y mi cumpleaños, que fue el pasado 1 de septiembre. Muchas gracias a los tres, un abrazo y feliz fin de semana. It's a celebration. Celebrate good times. Come on. Let's celebrate. There's a party going on right here. A dedication to last throughout the years. So bring your good times and your laughter too. We gon' celebrate and party with you. Celebrate and have a good time. Yeah, yeah. Celebration. w e g o n n a celebrate and have a good time. casa. Viernes en Play Key. Dedication Day. Hola Ricky.、Hello. Soy i t c i a r y me encanta tu programa. Tengo 10 años y voy en el coche con mi familia hacia Tarragona. Me gustaría que me pusieras la canción y se la dedico a mis amigas que falta poco para verlas y las echo de menos y a mi familia que les quiero un montón. Adiós, muchas gracias. Pues、mira, querida, te he elegido esta canción del 2000 que estoy seguro que os va a encantar. Por lo menos a mí me seduce y no sabes de qué manera el tema de y e a r s and y e a r s se llama King. I i n g you Mission take t h i s from me tonight Oh j u s t de v i l l a s People? Sí, pero esta es la versión de n i l t o n and Chris Lowe. Son los tremendos. s s p e c i a l Boys! ¡The West! Esto es Play Kiss con Ricky García. Y para alcanzar las 7 de la tarde, las 6 en Canarias, en este principio del fin de semana, te invito a saborear de nuevo esto que se llama. マリンハーフ Peace.